Kaja egintzenean bere printzipiotan edo bere arrazoietan markatzen zen bat zen lukur, lur, lukurreriaren aurka egite hau da, usuraren aurka lan egitea edo instrumento bat edo tresna bat jartzea horretarako, ez? Egun urte geroago, prezizki caja desagertarazi dute, desagertu dute prezizki horai gaurko egunean usura berritza hunditzeko eta ikustenari garen moduan bankoekin zer gertatzen ari den nola jendeak kaleratzen duten berene txetatik eta bueno, erabilitz, preciski horrelako tresnak e, e, e, e, e, prestamo merkeak eta lortzeko dauden zailtasunak ikusita. ez. Eta bueno, pes, e, Zertarako egintzen momentu batean eta zertako erabiltzen ari diren bertzen momentu batean erakusten du egun urtauetan aurrera egin beharrean gibelat egin dugula eta genuen, eta horrongi agertzen den bezala, tresna importante bat, bai gure e, eguneroko bizitzarako, garen gaztuen zako, eta baita ere lan postuak e, lortzeko edo enpresak e, bizitzeko edo, diru hoi, tresna hoi, laguntza hoi, azkinean desagertu egin dela eta uste dugu oso oso gauzi importantia dela eta hunekin asko galdu dugulan afarroan. Baita ere, azkeneko denboretan, bueno, pues ikusten zenutzen bai edozein ekitaldi politiko, edozein ekitaldi gehien bat kulturala, kirol e, ekitaldiak denetan kajare barnean ibiltzen zela, tartean ibiltzen zela, eta bueno, pues laguntza hondia jasotzen genituen horrelako bueno, eginkizunetan ere, eta horrelako pro programak aurrera ateratzeko orduan. Hoi da, orai, eta zertaz gertatu da haudena. Haudena pues hor hongi irakusten den bezala, gertatu da, horren ardura zuten jendeek ez dutelakotzen be, beren lana bete. Gainera, Nafarroan eta Nafarroko kutxan bazagon berezitasuna estatu osoan etzegoena. Eta da, bertzetan, Madrilko edo Espainiako Banko Zentralak behar du e, horren kontrola egin. Baina Nafarroan kontrola zegokion kion Nafarro gobernuari. Hortaz askoz ere hurbilago genuen eta erresago genuen emengo kontrolo honbat egitea baina ikusi duzuen bezala, bueno, diru horrekin, egin dute egin dute, nahi izan dutena gero, bueno, Merinok, Lopet Merinokok ahartzen zuen bezala arazoi batzuk izan daitezke e, arazo nazionalak, e, lurralde antolaketaren arazoak, tarteko zeren eta, bueno, pues, e, askoz ere bueno, beti erran izan dugu Nafarroa e, estatu mailako arazo bat dela eta hemen argi gelditzen da eta gure azkeneko historiako oita marrurta guetan argik elditzen da, e, Nafarroko baizo eta BaUPN komisiones eta ugete tarteko egin denei, emantzaiela, bueno, baimen hemen nahi naizuten egiteko karta libre, non ta, e, lurraldetasunaren e, batasuna hautsi egitetzen non lauprovinzia, Euskal Herriko lauprovinziak elkarrekin ez gaten. Eta horren ondorio da, pues, jendea gandela, pizkanaka pizkanaka oituratuz berei etzegokiona, berei enzakelera eramaten. Dena den, azken bola daunten eta azken epaiketa zaututa gero e, gorenean ikusi duguna nola ez duten ezta hemengo e, epaileak epaileak nongi lan duzuen gai adieten horrekin, e, ez dut ezta da egin eta atzera bota duten badirudi edo pensatzen alda, bueno, pues, e, ez da gola ezerra giterik nik uste dut, ez dela harrela eta kontu zen ere horrela pensatzen dugu e, dut, Guk bagenekien horrelako zerbait pastuko zela, guk espero genuen Pauzubatzu geixagore mango zirela, eh, eta goreneko epaileek nola baitere, bueno, pues barzina declaratzera bedere deituko zutela. Baina, bueno, ez dute esta oi ere egin, zoricharrez, y a nosotros nos parece que esto es una absoluta vergüenza para la justicia, porque, como he dicho, es decir, el trabajo de la jueza era un trabajo pre precioso y, además, duro, difícil y muy, muy, muy muy bien trabao, Eh, había pasado muchas horas haciendo lo que había el trabajo y en Madrid han cogido, no ha hecho ni mirarlo y lo han devuelto. Esto, aunque en el primer momento siempre te sorprende y te disgusta, no va a hacer mella para nada en todo el trabajo que desde Contuz estamos planteando. ¿Y por qué lo digo? No es una fantasmada que quiera echar aquí, sino que tenemos ocho denuncias diferentes puestas ante el juzgado de la jueza Benito con diferentes temas, todos los temas que aparecen aquí están en están tramitándose ahí. Lo que pasa es que hasta ahora el único punto que se había llevado adelante era el punto de las dietas, las dietas que son de auténtica vergüenza, ha quedado aquí absolutamente claro, eh, pero tenemos todo el tema de los préstamos a Catalán, el tema de los préstamos a Martí Flusa, en las empresas de Martí Flusa, los 200 y pico millones de, de que han faltado en el otro. Todo eso está todavía por ver y entonces Eh, no es que la justicia nos vaya a dar la razón y nos vaya a facilitar ningún camino, pero lo que sí tenemos claro es que, eh, y es el gran éxito que ha tenido Contud, del que estamos absolutamente orgullosos, es el hecho de haber conseguido que la sociedad navarra entendiera perfectamente qué es lo que ha pasado aquí, qué tipo de políticos y qué tipo de gestores hemos tenido. yo creo que este es el gran instrumento, el instrumento más importante que tenemos en estos momentos para avanzar en Nazarroa, pero no solamente en el esclarecimiento de estas cosas, sino en otros muchos aspectos también. porque Bueno, pues eso que podía parecer que eran unos mitos, que eran unos gestores, que eran unos no sé qué, ha quedado absolutamente declarado, ha quedado absolutamente denunciado ante toda la población y ha quedado interiorizado por la mayoría de la población de que se eran una montonea de corruptos. Hay un detalle que yo no le he comentado nunca, pero que es la primera vez que lo voy a dejar aquí, pero lo voy a dejar muy clarico porque son personas que aparecen ahí. estando eh, Cuando Euskal Herritarrock se presentó a las elecciones hace ya no sé cuántos años, eh, a una de las personas que aparece aquí, a Pablo Ibáñez, se le propuso, desde Euskal Herritarrock, para que fuera consejero de la Caja. Y entonces apareció Iturbe, el del PSOE, que aparecía también aquí, el del PSN. y Iturbe hizo unas declaraciones públicas diciendo que cómo se iba a poder permitir ...que un consejero de la caja terrorista pudiera estar ahí... ...que podría facilitar información a los terroristas... ...y que entonces que había que quitarlo a él... ...que es lo que Sanz hizo inmediatamente y le nombró a Iturbe... ...que ahí está con sus 170.000 euros que se ha llevado de aquí... ...y que ahora se esconde como las ratas... ...porque claro, él es uno de los responsables de todo esto... ...porque se ha pegado unos o cuantos años... ...estando en el consejo de la caja sin hacer absolutamente para nada... no ...hacer absolutamente nada más... ...entonces... Únicamente comentaros que, bueno, que pedimos colaboración, pedimos ayuda. Luego podréis ahí, si queréis comprar el, el, el esto, de lo que se ha pasado aquí. Eh, pedimos también, pues eso, si alguien se anima a trabajar con nosotros, pues muy bien. Pedimos también que sigáis informándoos con todos los datos y cosas que salgan, porque es muy importante que estemos muchos altavoces en la farroa explicando a la gente lo que ha pasado en la caja, Con información de primerísima mano Y entonces os pedimos Todas estas series de cosas Y si alguien se anima también a trabajar con nosotros Porque tenemos cantidad de temas pendientes Pero no solo en esto de la caja Sino en otras cosas también Y somos pocas pocas las personas Que estamos trabajando en todo esto no Sobre todo teniendo en cuenta De que vamos a tener que seguir investigando Muchas, muchas cosas Y ahora además nos hemos dado cuenta De que Bueno, pues que esa gente que parecía que tenía tanta fuerza y tanto poder pues les hemos puesto, les hemos desnudado y ante la sociedad navarra pues ha quedado con bastante claro esto Dos cosillas, una cosa sobre todo también muy importante que creo que eh, debemos tener en cuenta y saber todo el mundo Dentro de los préstamos que la caja ha hecho de estos préstamos que aparecían aquí hay uno que es un préstamo al diario de Navarra El diario de navarras en la caja le ha hecho un préstamo de 16 millones de euros, préstamo que no aparece en la contabilidad de la caja. Y además será la gravedad del hecho de que Martí Flusa como Colina son ambos dos del consejo de la caja y son ambos dos del consejo del diario. Con lo cual la normativa exige toda una serie de medidas importantísimas a considerar antes de hacer un préstamo a Martí gente que esté trabajando de entre dentro de entre ellos ¿no? esto es algo que está pedido por el juez que clarifiquen qué pasa con ese préstamo porque sabemos que existe y no tenemos documentación al respecto y claro, eso también es gravísimo que el diario de Navarra, que aquí pone y quita Rey que hace lo que quiere en esta provincia pues que, a ver si va a estar también implicado aquí de malas maneras en este tema y estamos en eso, estamos en ello de, al igual que estamos en otra serie de cosas, por ejemplo incluso en el tema de las dietas donde han dicho en Madrid que ahí no hay ningún tipo de delito, pero bueno, nosotros solicitamos, viendo las declaraciones que habían hecho Sanz y compañía eh, ante la jueza, solicitamos que vinieran los disquetes de las actas, de las reuniones de la Junta de Permanente de la sí, de la permanente, de permanente Entidades Fundadoras, y resulta que eso no aparece, sabemos que la Guardia Civil ha ido tres veces a la caja a buscarlos, Parece ser que no se las quieren dar o no sabemos lo que pasa o que son realmente falsas y claro, esas actas aparecieron ante el juez firmadas por Sanz y por Barcina. Si resulta que esas actas son falsificadas, pues imaginaros también otra otro otro tema más de lo que hay, no es decir que están ya actuando de manera absolutamente infame eh, esta gente para tratar de sacarles salvar su cara y de salir adelante. Por todo esto, es decir, nosotros no nos desanimamos ni por el forro, vamos a seguir peleando Tenemos muchísimas posibilidades de aclarar muchísimas cosas, ¿eh? tenemos que ver qué ha pasado con todos esos millones, por al Martí Flusá se le han dado todo ese dinero, que pintaba este tío aquí, este tío que fue el segundo del Ministerio del Interior, con Mar con oreja, que fue jefe protocolo de la Casa Real, que fue el que negoció del, por, como representante del gobierno de Aznar con... Con ETA en Suiza, etcétera, ¿qué demonios pinta este tío con una caja de ahorros de Navarra donde además es responsable de personal? Entonces, hay mucho, mucho todavía por delante, mucho trabajo por delante, y aunque los jueces sabemos que no nos van a facilitar absolutamente nada, ya digo, vamos a seguir investigando, queremos seguir trabajando y queremos que la población conozca perfectamente todo lo que ha ocurrido para que podamos dar pasos porque al final quién va a ser responsable de que aquí se avance va a ser la participación ciudadana y popular entonces bueno, vuestras la palabra opiniones, aclaraciones lo que queráis eh, bueno, voy a aclararte un poquito ese tema eh, en la de todas maneras había un tema diferente de todas las demás cajas que es que en la farroa el control de la caja correspondía al gobierno de Navarra. Es decir, que eso no existía ni una otra caja. Todas las demás cajas del Estado español, el control corresponde al Banco Central. Sin embargo, aquí, por el rollo del fuero y tal, era... Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que bueno los políticos se han preocupado exclusivamente de llenarse sus bolsillos, cobrar sus dietas y tal. Nos contaba uno que estuvo... En, por, por, en representación de impositores Que duró dos meses Porque dijo, esto es una merienda de negros No entendía nada de las guarradas que veía ¿no? De lo poco que veía Sin ser ningún experto en tema económico Y este nos contaba cómo se realizaban Los consejos de la caja Y parece ser que los consejos de la caja se, Bueno, pues si vas, por ejemplo pues a las, a las 10 de la mañana, consejo eh, Llegaba un poco antes, antes Entraba congoña al despacho Allí por lo menos debían atar ya las cosas que iban a decidir Actos seguidos salían Había unas mesas impresionantes allí, bien puestas de pincho y buen vino, y todo el mundo almorzaba, echaba sus tragos y entraban a la sala. Entonces Goñi se pegaba el mítin de una hora, eh, el que le había escuchado algo le aplaudía, eh, el que se había dormido por fruto del, de la digestión también se desperezaba, aplaudían todos, se levantaban y hasta la siguiente, y a cobrar, a pasar por caja, pero pa no, no para pagar, sino para cobrar, ¿no? Lo que tú comentas, mira, cuando el caso Uralburu, fíjate que seguramente tú ni habrías conocido este caso, eh, cuando el caso Uralburu, que hacía veintitantos años, me pensé que hace, o 20 no sé cuántos, eh, ocurrió lo siguiente, eh, una serie de ciudadanos nos propusimos participar en el juicio, y existe una figura, que es la acción popular, eh, para poder presentarse en los juicios. Y entonces, pues bueno, un buen día llamamos a un notario, le dimos poderes 152 ciudadanos y ciudadanas para personarnos en el juicio. Y en ese juicio hubo una representación durante todos esos días que jugó un papel importante porque bueno, pues eh, en primer lugar de información, en segundo lugar de preguntas, en tercer lugar el, el discurso que se echó también pidiendo la acusación y en cuarto lugar pues en cuanto a información a la ciudadanía y así, ¿no? Yo creo que fue una experiencia muy muy rica Y a partir de ahí quedó un pozo. Esa esa misma gente conseguimos a los años sentarle en el, en el asiento a Otano, al presidente Javier Otano, presidente del gobierno de Navarra, el que estaba implicado en el cobro de una comisión de un millón de euros a cambio de que el gobierno de Navarra le vendiera la, la antigua Superser, que ahora no sé cómo se llama, que está ahí en... En Cordovilla, no, bueno, antes está en Cordovilla, ahora está en otro pueblo ahí metida Y entonces, bueno, ahí hubo un, un sobre por debajo que se lo llevó el PSOE ¿eh? y que nunca ha aparecido ese dinero, pero entre uno de los que participó en esto, pues fue el presidente del gobierno de Navarra, que el diario de Navarra lo denunció y tuvo que presentar su dimisión. Entonces, este señor se iba de rositas y fruto, todavía no nos llamamos contos pero fruto de este colectivo, eh, se le consiguió sentarle en el banquillo. Se le sentó en el banquillo y no pasó nada por la sencilla razón de que el fiscal Muñoz, el que es el fiscal que estaba en Afarro hasta hace un año yo creo que también si es ahora se han movido muchas cosas porque Muñoz no estaba en Navarra porque ese es un impresentable eh, entonces el, el fiscal era el que más empeñado estaba en decir que el delito había prescrito y entonces sin juzgarle ya entraron a la prescripción y al final bueno, consiguieron que se declarara como prescrito, pero bueno el expresidente del gobierno de Navarra también en esa ocasión se sentó En el banquillo de los acusados Y luego siempre habíamos tenido Bueno, pues habíamos hecho ciertas cosas Pues algunos escritos Cuando la autovía del camino Es decir, que esta carretera que se hizo Desde Pamplona hasta Logroño Donde eh, hubo un regalo de 35 millones 35 millones de euros Poneros a calcular los cuántos meses tenéis que trabajar Y cuántas vidas tenéis que disponer Para cobrar eso 35 millones que el gobierno de Navarra Le regaló a la empresa A la empresa que ha hecho eso de que peaje en la sombra por encima de lo acordado y de lo establecido, es decir, le regaló 10 millones, por, por dice que por terminar la obra antes de plazo, y 15 millones porque parece que había, que dijeron, bueno, que hay un cálculo de un fallo de cálculo, eso será de... Entonces vamos, quiero decir que 35 millones, y ahí también, bueno, pues intentamos remover. Nos movimos y nos movimos muy importantemente con el tema, y ya nos llamamos con tuz, Con el tema de la venta de las acciones de EHN, es decir, los molinos de viento, que eran del gobierno de Navarra, la empresa era hn Energía Hidroeléctrica de Navarra, que, bueno, pues era un tesoro, que lo vendieron, eh, bueno, cual, el, el gobierno de Navarra cualquier entidad pública cuando quiere vender alguna cosa, lo que tiene que hacer es, primero, solicitar un informe en que justifiquen la necesidad de esa venta, y segundo, hacer una oferta pública para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan exactamente los mismos derechos a la hora de poder comprar. Esto fue una operación en la que no hubo informe eh, informe preceptivo previo. Y segundo, no solamente no hubo oferta, sino que además hay un preacuerdo entre la empresa a la que se le vendió, que es esta una de estas grandes, Acciona, eh, Acciona Y el gobierno de Navarra diciendo que se mantendría ese acuerdo en secreto Igual igual que lo que veis aquí con el tema de la barcina comprando acciones de los edificios de la caja De la misma manera Entonces, bueno, pues eh, se vendió por 150 o 145, 160 millones de euros Que fue un precio absolutamente ridículo Y que, para que veáis, fue vendido una empresa sin más No hubo ninguna oferta porque nadie conocía el tema Pero el año anterior que se habían vendido algunas pequeñas acciones de eso Hubo 40 ofertas por comprarse eso Nosotros recurrimos esa venta con estas dos razones. Vamos, era un recurso muy sencillo. Bueno, vinieron unos tochos así de Madrid, otro del gobierno de Navarra, para para para bueno para que se nos echara. Y entonces se nos echó de ahí diciendo que no éramos parte interesada por no sé qué. Entonces, bueno, pues lo mismo que han hecho ahora con la jueza de Madrid. Es decir, se nos ventiló de ahí porque era una operación absolutamente fraudulenta. Y si habéis visto la primera parte de esta cinta, esta era la anterior, habréis visto el tema de Esteban Morras que... Este compró algunas de esas acciones para él y a los tres años la ha vendido a un precio impresionante. Es decir, que lo que nosotros ya preveíamos y por el motivo por el que pusimos la denuncia precisamente es que bueno aquellas acciones se vendieron a un precio ridículo. No sabemos quién habría cobrado las comisiones, lo que sí sabemos es que en Acción en aquel momento por ejemplo había personajes que estaban tanto en el gobierno de Navarra como asesorando a Acción como pudo ser el cabeza de lista del PSN cuando el agostazo, que es como se llama este, el de Tudela. Entonces, bueno, para que veáis un poquillo las cosas que hay Y nosotros desde entonces luego hemos estado... Claro, al ver que la caja entraba en picao Ya nos dijimos, venga, aquí vamos ahora Aquí a agarrar todo lo bien que podamos Vamos a buscar gente que sea competente Que conozca de estos temas Y que esté dispuesto a trabajar en los temas Y fue, bueno, pues eso Fue la valoración de que este tema era absolutamente estratégico Porque la importancia que tenía ...un instrumento financiero de este tipo... ...y luego sobre todo también por nuestra propia dignidad... Es decir, ¿cómo vamos a permitir que estos sinvergüenzas... ...que han robado, que han atracado, que han arruinado una farroa... ...porque claro, ahora vamos a ver los años que vienen... ...todos los agujeros que vamos a tener que tapar... ...de todas las barbaridades que han hecho esta gente... Es decir, que esto no podíamos dejar pasar así... ...y luego pues ha sido ponerse a trabajar... Eh, ...hay un factor que se llama suerte... ...que al que la busca a veces le toca... Y yo creo que eso también es importante Hemos tenido mucha suerte Ha habido temas que han venido bueno, pues Por ejemplo, el tema de del de lavado de dinero de 500 euros pues Fue un tema precioso Que lo conocía cantidad de gente Es decir, que nosotros no hemos sacado esto de, Lo que pasa es que nos después nos hemos enterado De gente cantidad de gente que conocía el tema Pero que no le daban importancia Y luego, pues eso, el trabajo, el empeño y la ilusión Y a este nivel, bueno, pues Tenemos también cantidad de cosas todavía De estas Para sacar, que las vamos a ir sacando conforme las tengamos bien agarradas y vamos a ir porque sobre todo nosotros nos mueve una cosa, es decir, ya es una cuestión ya de dignidad, es decir, no vamos a tolerar que esta gente sea tan absolutamente sinvergüenza que durante 30 años ha impedido que podamos tomar ninguna decisión política sinvergüenza que está machacándonos permanentemente, que está quitándonos, fíjate, pues el tema de la euskera puede ser un poco la, la muestra de lo que esta gente está empeñada en hacernos, ¿no? entonces, bueno, pues es decir, aparte de esto, encima nos quieren quitar ya el dinero, esto no lo van a consentir, y entonces, bueno, pues ahí tenemos, y a partir de ahora, estos dos meses de verano son un poco meses de tranquilidad, más en agosto que los jugados están cerrados, pero ahí en septiembre empezaremos otra vez, para tratar de remover todos esos, esos otros temas, ver qué ha pasado con Catalán, con el préstamo del diario, con todas estas cosas. Y ahí vamos a estar, y ahí vais a tener noticias por a través de la prensa de lo que estemos haciendo, de los palos que nos darán lo que llaman la justicia, que es bueno eso es un, una merienda de impresentables, pero a pesar de eso pues seguiremos informando a la población para que la gente sepa, y bueno, pues así como ya tenemos una serie de políticos que están absolutamente ya quemados, que no tienen nada que hacer más que marcharse a casa, pero aunque se resistan, pues bueno, a ver si conseguimos lo antes posible es darles el empujón definitivo y que nos dejen en paz a funcionar y arreglar nuestros asuntos a nuestra manera. Luego, la, la, la información, hay que decir también que la medida en que estás, también te viene, hay gente que te viene... Y que te da información, lo que pasa que la gente normalmente no está acostumbrada a hacer trabajos de investigación Y entonces te da, es que he oído, sé que no sé qué y tal, claro. Lo que pasa que en estos temas y sobre todo ya si quieres también tocar el tema judicial El tema judicial tiene un interés, es la posibilidad que te ofrece en un momento determinado de tener información Que es lo que nos ha pasado a nosotros con las dietas Es decir, lo de las dietas ya sabíamos, el diario de noticias lo había publicado. ¿El problema cuál era? Que claro, al pedir información a la jueza, pues nos hemos enterado de que cuánto cobraban, de que hacían en una mañana tres reuniones para cobrar tres dietas, que su rollo era de una sinvergüencería de la leche. Entonces, para eso es para lo que nosotros utilizamos. Y claro, si tú quieres llevar algo ante el juez, ante, ante cualquier instancia judicial por lo menos tienes que tener un dossier que se sostenga solo, no puedes ir diciendo pienso, opino, me parece que, sino que tienes que llevar pues eso, cosas concretas, algo bien hilvanado, bien agarrado y luego justificado con documentación. eso facilita también ¿no? porque hay muchos trabajadores que están que es, bueno, que están despachado ¿no? al final, son todos esos que empiezan a hablar ¿no? porque todos esos también antes sabían ¿no? Muchos, ¿no? hay muchos secretos que un trabajador sabe o, o nadie sabe nada no, yo creo que no ha habido no ha venido tantos los trabajadores normalmente saben muchas cosas pero no tienen documentación salvo uno que sí Cuando había que limpiar, blanquear el dinero, le pareció aquello tan indigno, tan injusto y además a alguien que se intentó negarlo mandaron a, a, a no sé dónde a trabajar y aquel tenía toda la documentación, tenía copia de toda la documentación, que es lo que nos ha valido a nosotros para poder hacer esto. Pero normalmente la información, por ejemplo, todo esto de los préstamos y de la economía, esto viene de algo que es público, que son las cuentas de la caja. Lo que pasa que como nos decía nosotros un economista es decir lo que quien hizo estas cuentas jamás pensó que iba a haber un loco ¿eh? que iba a ser capaz de ponerse a descifrar esto es decir porque claro son eh, nosotros ahí sí que hemos con contado con gente muy muy muy bien preparada y sobre todo que ha dedicado muchísimas horas pues eso como se hacen las cosas eh, con ilusión ¿no? es decir metiendo todas las horas que hagan falta gratis eseamore y ¿Eh? Y bueno, y eso ha sido importantísimo Porque a partir de ahí es donde, claro Donde encuentras cantidad de fallos, pero claro Eso hay que ser un muy buen técnico Y luego hay que meterle muchísimas horas para Para acabar Hombre, si hay alguna gente Pues eso, que esté picada, pero vamos Más o menos te pueden pegar orientaciones Pero voy a buscar toda la documentación eso se hace más complicado Entonces, por ejemplo Nosotros estamos convencidos De que las actas Que presentaron ante la juez de la Junta de Fundadores, decir, que esas actas son falsas. Y se lo hicimos saber a la jueza, y le solicitamos a la jueza, que eh, obtuviera el disco duro de esas actas, para ver cuándo están hechas esas actas. Porque luego, además, en la poca información que hay, que apareció en un periódico, creo que en el Día de Noticias, es que esas actas están hechas muy a posteriori de cuando tuvieron lugar las, las reuniones. Pues bueno, pues... Ahí estamos. ¿Qué razón tienes? Sí, sí, sí. Bueno, te has olvidado de José Antonio Siaín. Ha aparecido aquí. Y claro, el tío además se está llevando montones de dineros a través de sus, los, los hijos. Porque claro, lo que aquí se denuncia está claro, ¿no? Es decir, tiene una empresa ahí a nombre de, de su mujer, me parece que está, donde trabajan los hijos y claro, y por cada desucio un montón de pelas, entonces el que se definía socialista se dedica a hacer desahucios para, para ganar más dinero y por ejemplo hay dos, dos, dos personajes que no son siniestros porque por lo que aparecen pero que sí lo han sido es que cuando en el último gobierno que ha habido en Navarra de coalición SOE-UPN eh, tenía el PSOE tres carteras y dentro de esas carteras pues había algunas direcciones generales Y un director general le pusieron a uno que fue en su día senador, Ardaiz, del PSOE, que es que vive en Beriain. Y este señor que desapareció bueno con Uralburu, subió como la espuma, estuvo con Uralburu esta última hora, va y aparece de repente como director general de todo el tema de la gestión de vivienda, con un sueldo de 90.000 euros. Alguien que hasta el día anterior había estado trabajando para la caja también en desahucios. ¿eh? Se hizo abogado después de salir, porque este trabajó en potas en su momento. ¿eh? Y ahí apareció. Y bueno y ahí aparece con 90.000 euros, que además no iba ni al trabajo. Y dices tú, bueno, ¿qué demonios o quién demonios es este? Porque luego dices, hombre, ha sido un militante del PSOE durante todo este año. No, desaparecido y de repente. Lo mismo con el antiguo alcalde de Castejón. En Castejón, sabéis que ahí pusieron tres centrales térmicas, dijeron que iba a ser el pueblo más rico de Nafarroa y que y que iba a tener todos los puestos de trabajo del mundo, porque, bueno, lo que había allí con eso, lo que iban a cobrar el ayuntamiento, era inmenso. Es el pueblo que más paraos tiene la Ribera de Navarra, es el pueblo que está el ayuntamiento en quiebra total porque no puede pagar las cosas que tiene allí, y a un señor así, Miñana o san López Caramiñana, ¿cómo es? Saez Caramiñana... Oye, ...aparece de repente como gestor de todo el tema de los edificios deportivos del gobierno de Navarra... ...los arcos, el nuevo pabellón, etcétera, con otro sueldo de 80.000 euros... Bueno, ...es que es posible que en nuestra provincia ocurran toda esta serie de cosas... ...y que aquí no estalle algo... ...SANCE en estos momentos puede estar en cinco consejos de administración... ...es decir, puede tener cinco sueldos... ...desde Sarriá, Udenasa, no sé cuántos ecológicos que es un chatarrero distribución de butano, distribución de gasóleos y otro que está en Madrid ahí con todos los jefazos, con todos los grandes jefes. Estos son allí casi los los peones de, del juego del ajedrez ese. Por, pues están ahí estúpeno, pero esto qué es? O sea, y no se les cae la cara de vergüenza. ¿Y, ¿Y qué está pasando aquí, no? Entonces, ante un hecho como eso es donde la población de Nafarroa tiene que decir basta, porque hay una cosa. Tenemos que conseguir que esta gente se vaya a casa. Porque de lo contrario, se haga lo que se haga, no hay absolutamente ninguna salida. Estos tragan todo lo que pueden y roban todo lo que hay. Con lo cual, por mucho que nos empeñemos en hacer otras cosas o lo que sea, es decir, mientras estos estén en puestos importantes no hay absolutamente nada que hacer porque estos ciegan absolutamente toda brizna de hierba que pueda aparecer por ninguna parte de nuestra sociedad. Yo creo que otro chiste, si mirar a ese, vamos estamos teniendo estos días, que es del Doelburgo también, defendiendo su, su honorabilidad también. Pero lo que tú dices, sí, por supuesto, Contuz no no es quien para... o no le corresponde a él ese tema. Pero lo que sí está claro es que además en Afarroa, esto no viene de ahora. Entonces tenemos que tener en cuenta de que, ahondando en lo que dice Félix... Eh, Parece ser que aquí les han dado vía libre, es decir, hacer lo que os, al PSOE, que inmediatamente rompió con la dinámica eh, general que tenía al final de la transición, es decir, y se pasó con, con todos sus instrumentos, se pasó a defender la navarra española de huello, ¿no? Entonces, les han dado aquí absoluta libertad para hacer lo que quisieran, lo que quisieran, solamente con una cosa, es decir, la separación territorial. Porque, exclusivamente con esto, es decir, porque claro el problema, y sobre todo aquí que hay bastante joven, es decir el problema no está en la barcina, el problema está en que el primer presidente del gobierno de Navarra, que fue Jaime Ignacio del Burgo, tuvo que dimitir por corrupto, y su acto de corrupción, es que para él tampoco era delito, fíjate, ahora está reclamando su vida porque ganó también en un juez típico pero ¿qué pasó? joder, que, que en su negocio particular pidió un préstamo y lo hizo avalar al gobierno de Navarra Y después no pagó su préstamo, ¿para qué pagar el gobierno de Navarra? Claro, cuando lo pillaron lo pagó. Ahí la leche, como ahora, cuando la barcina la han pillado la ha devuelto. Es decir, pero, y además una cosa, entonces, lo que no ha ocurrido ahora, la mayoría de los ayuntamientos de Nafarroa votaron mociones pidiendo la dimisión de Delburgo como presidente del gobierno de Navarra. ¿Eh? Y después hemos tenido otro presidente, que Javier Rotano, que también tuvo que dimitir y decir, que estamos con todo, con todo, es decir, y hemos tenido tres gobernadores civiles con Roldán a la cabeza que se han visto pringados en rollo, bueno, Roldán estuvo en la cárcel, pero aquel otro que pedía préstamos que decía que era para la lucha antiterrorista y daba intereses del 10%, que es que en Afarroa lo que no se ha hecho en ningún otro sitio, bueno, la, la comunidad valenciana se ha hecho igual mucho, pero en un periodo de tiempo mucho más, pero es que aquí es fue desde el primer día, desde el primer día se ha ido manteniendo esto, y esto, oye, pues nada... Recordaros que aquí fue la primera charla que dio Contuz. De todas las que ha dado la primera la dio aquí con una especie de un fórum que había aquí que cada X cada 15 días o al mes unas charlas y tal, y la primera vez estuvo aquí Pachizamora hablando, con lo cual, bueno, pues es esto un placer volver por aquí y entonces, bueno, oye, os necesitamos, es decir, esta pelea no la lleva Contuz. Esta pelea, bueno, Contuz puede estar por ahí, pero Contuz no va a hacer nada en esta pelea mientras no tenga mucha gente por detrás que esté apoyando, bueno, cada cual según lo que pueda según las circunstancias en que esté pero bueno, vamos a necesitar vuestra, vuestro apoyo porque además vamos a seguir y además vamos a sacar muchas más cosas y además esta batalla la vamos a ganar eso está absolutamente claro no sé hasta dónde, no sé al final si será 10-0 o tendrá que ser eh, 5-4 y en el último minuto pero vamos, que esto lo vamos a aclarar vamos a limpiar Nafarroa de toda esta Morraya y vamos a buscar una sociedad que se organice de forma diferente donde se respeten todos los derechos y sobre todo bueno pues las los derechos que las personas tenemos para vivir dignamente. O sea que muchas gracias por habernos invitado y nos seguiremos viendo.